Ay mi alma ¡Ay, ya mi reina se me puso triste. Y esas son cosas que me preocupan Ya le vi los ócitos aguados Yo no quiero que mi reina sufra No quisiera verla congojada Sin motivo es lo que más me duele No llegué a la hora que me esperaba Y yo sé que ella sin se muere Yo te pido por mi propia alma siempre ha sido mi única esperanza se si a acasoó mi vida teladira día te recuerdo eres mi gran amor nunca te cambiaré de los coros mor dios que siempre viviría tranquilo No quisiera que más tarde digas Que nunca fuiste feliz conmigo Si tú quieres dejo a mis amigos Y me alejo de todas las parrandas Nombre a Dios como mi fiel testigo Que te quiero con toda mi alma Yo te pido por mi promedio Siempre ha sido mi única esperanza Si acaso mi vida te la Porque me esperes contenta en tu casa siempre te amaré eres mi gran amor nunca te cambiaré se lo juro por Dios que siempre te amaré y por eso te llevo